Radio Estación Sur cumple 11 años el domingo 28 de agosto desde las 16 horas en el Centro Cultural Daniel Omar Fabero, calle 117 y 40. Comidas, bebidas, encuentros y ceremonia de la Pachamama. Radio Estación Sur respira aire comunitario.